Bueno, pues e t e vamos a hablar un poco del caso de la familia. c a n d o、bueno, Chico Mucelo se encuentra cerca de la frontera de México con Guatemala, cuenta con casi 300 localidades y aproximadamente con 30.000 habitantes. Se dedican a la agricultura, la ganadería, siembra de maíz, frijol, a l a b a z a árboles frutales, entre otros. Cuenta con l o s ríos de los más importantes de Chiquimucelo, el río de Don e v a n g e o Nuna y y a y a h u i Desde el 2003, la empresa minera El Caracol este, concesionó terrenos a los e j i d o s de Grecia y Nueva Morelia, ambos en el municipio de Chiquimucelo, a p o s t e r i o r m e n t e e p e s ó a c e d e de los derechos a la empresa Blanca. Explotación d a a Antes de iniciar los trabajos de explotación, la empresa. Ampliación de luz eléctrica y d e s c u p a d o r a s de c a f é agua potable, límites y o t r o Esto lo nos dieron a las comunidades q u justamente se comprometieron. Y algunos problemas actuales que hay: conflictos o c i a l e s d i c i s i o n e s en familia, confrontamiento en la comunidad, aumento del alcoholismo, incumplimiento de obras sociales. Deterioro de c a r r e t e r a s presencia militar en la región, en la toma de decisiones no se toma en cuenta la mujer, amenazas, presiones, intimidaciones, hostigamiento a las personas que no están de acuerdo con la exportación de minas, violaciones a los derechos sociales y comunitarios, afectaciones ambientales, disminución de agua de los manantiales, deforestación de 6 hectáreas aproximadamente. De la r i ó n de t i b r e s d e la vez de la tierra, flojo, amontonado y absorbido en los arroyos, probabilidad de agua contaminada de los arroyos. Bueno, pues ya como decía, desde de la empresa, pues sí, no, no cumplió con la, lo que había comprometido. Si vemos aquí las aplicaciones actuales s o b r la explotación minera, aquí vemos una dieta. En donde ellos e x p l o r a b a n la mina, este, ahí quedó una grieta muy, muy abierta que、si、es más grande no lo que i m o s con Marco Cortés, g a pero pusimos esta para que ustedes se tengan cuenta todavía. Desde ahí sigue una grieta muy grande y más abajo sigue una comunidad que se llama Nueva m o r e j a c o m e pronunciamos. Entonces ellos son afectados, al m e m o s en la temporada de lluvia también que pasó este año. Pues sí, les afectó porque el río, cuando nunca había crecido ahí tan grande, pues ahora lleva todo e e t e y llega a la comunidad de Nueva p a r e Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo como Comité Orgán de Morales? Estamos en las protestas, peregrinaciones, d e n u n c i a pues, así que igual como nosotros le llamamos peregrinaciones religiosas, ya este. Dice n las marchas, pues se、eh, hicieron varias marchas también p e r e g r i n a c i o n e s donde a p i r e c i e r o n varias comunidades también a la ayuda de nosotros. Bueno, pues también organizamos como promotores, teníamos que capacitar, y esto, pues, es de embocado con Rayo a Cornelas Casas, también e s d e de Rayo a Cornelas Casas, para s t n d a r n d s capacitación, junto con otros compañeros de los comuniceros también. Para igual que no, para aportarnos con la gente. Bueno, pues otras acciones realizadas para permitir a la ANAVANES se han hecho visitas de posibilización a diversas comunidades que tienen redes de c o n c e c i o n a d a s en coordinación con el Siervo Pallor. Se grabaron las evidencias de las afectaciones al medio ambiente en la zona de explotación minera. Se han hecho denuncias públicas sobre las amenazas e intimidaciones a compañeros promotores y o t r o s personas que defienden de los recursos naturales. Pues también, un compañero s de nosotros también, este, hubo intimidaciones de los compañeros por los mismos trabajadores de la empresa minera que trabajaban ellos allí. De la misma comunidad, decían que ya no se hicieran más allá de la rama que iban a tener ciertos problemas. Y entonces, eso había presión ahí de la misma gente a nuestros promotores. Se han hecho denuncias públicas sobre las amenazas y las amenazas. Editamos un crítico con información sobre la minería. Se repartieron más de 6.000 copias en su museo y comalapa. Se solicitó al obispo Felipe Aguzmende un pronunciamiento en contra de la protección mundial. Se presentó denuncia sobre las a f e c t a c i o n e s ambientales a propósito de semana. Las inscripciones respondieron con la clausura temporal de la.、Realidad. Bueno, pues con lo que vimos, a h o r i t a la clausuraron, pero es temporalmente. no es definitiva y lo que se está. a a n definitivamente o la clausura. Y pues, e e acciones realizadas en las parroquias, en las redes de b r a d o j o en el centro, pues este, el 24 de marzo, de la s e g u n d una participación de dos mil participantes, pues ahí participaron en la comunidad, para p r o r a r venir, que es, para irse, celebrando el día de la, el día mundial de la tierra, con ¿no? el seguimiento del fondo de este dos semanas. Pues también e l l o s no n o lo、no、dejaron todos los que me s a n acompañado para estar en esta misma propiedad de familia. Pues algunas otras afectaciones también que, que se dio fue la, la de a m b i e n t a l del cambio climático, la de la crítica de a a l i m e n t a c i n o n o c u l t i v o s a los productivos, energéticos. a l o p o r t a m i e n t o de l recursos e c o n ó m i c o y f i n a n c i e r o el derivamiento en el sistema de salud, político y social. Eso es este otro problema que me interesa. Algunas otras prevenciones del 2 de diciembre de 2019 para salir de la salud, s o l i d a r i z a r s e con los familiares. Pero、para c o m n i c a r s e en cuanto a su m a d r Bueno, pues sabemos que nuestro compañero también dio la muerte de también, también por la misma l u c h e Él era la comunidad. Entonces, pues,、eh, ahí le mataron a muchos de e s o s l s a l e r o n la muerte de él. Entonces, pues, también se hizo una televisión a los e l t e Dios, porque la c o m p n i d a d también va r i a j a r a s tres, para el paro de este. ¿Eh, eh? b u e n o y a e m p e s、pues、e r el, el trabajo que ya hemos tenido hasta acá y seguimos con la continuación que r i b e e